Eh, Empezamos, señor presidente de la sala administrativa, doctor José Agustín Suárez Alba. Buenos días para la rama judicial, el Ministerio de Justicia y la Defensoría del Pueblo. Es muy grato darle a conocer al país la labor intensa que nos compromete a todos en trabajar por un buen servicio de justicia. Ahora representado. En la conclusión de este nuevo ejercicio de concertación entre todos los trabajadores del sistema judicial colombiano, dirigido a fortalecer el sistema de gestión oral ordenado en el Código General del Proceso, que por ser materia de ley no se puede ni revocar ni suspender, sino Aplazar la vigencia del acuerdo que regula los centros de servicios hasta el día 29 de febrero, tiempo que hemos considerado suficiente para que unas mesas de trabajo plurales, con mucha información proveniente de los propios centros de servicios, Concluyan su trabajo entregándole a la sala administrativa conclusiones para que, con base en ellas, la sala administrativa pueda deliberar y ejercer sus competencias. Como ejemplo de un buen centro de servicios, sus trabajadores me han pedido que dejen manos de ustedes el. Método como funcionan bien en el centro de servicios de la ciudad de Manizales. Entonces, voy a pedir que para las preguntas que tengan sobre su contenido lo dispongan. Muchas gracias. ¿El comunicado? ¿El comunicado e s comunicado? ¿El comunicado dice? Las organizaciones sindicales de la rama judicial abajo firmantes, junto con la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, han llegado a un acuerdo dirigido a la superación de las circunstancias que dieron lugar a la instalación de asambleas permanentes por parte de funcionarios y empleados de la rama judicial. En esencia, los puntos de acuerdo son los siguientes: la sala administrativa procederá a emitir. Un acuerdo destinado a aplazar la vigencia del Acuerdo 10445, expedido el 16 de diciembre del año pasado, hasta el día 29 de febrero del año 2016, siempre y cuando a ese momento ya se hubiesen presentado las conclusiones finales de un trabajo concertado que se desarrollará a través de mesas de trabajo paritarias entre delegados de la sala administrativa y las organizaciones sindicales. Dicho término podrá ser prorrogable o anticipable por los propios responsables de las mesas de trabajo. Queda claro que el acuerdo que defina la estructura de los centros de servicios judiciales de los juzgados civiles y de familia, se establecen los mecanismos de coordinación, seguimiento y control y se reglamentan sus funciones, no se pondrá en vigencia mientras no se presenten las conclusiones por, las, por parte de las mesas de trabajo que habrán de conformarse. Las mesas de trabajo abordarán el conjunto de la temática que tiene que ver con el diseño o estructura de los organismos y modelos de gestión de la rama judicial en sus distintas jurisdicciones y especialidades, y en esa medida, para el estudio de los temas, se garantizará la intervención de funcionarios y empleados por cada mesa temática. Será de interés prioritario el estudio de la problemática que acusa el Centro de Servicios de los Susgados de Ejecución de Penas. Y medidas de seguridad de Bogotá. Las decisiones que se adopten por parte de los delegados de la mesa de trabajo son vinculantes para las partes y, en consecuencia, serán remitidas a la sala administrativa para que ella decida conforme a su competencia. Como consecuencia de lo acordado, los señores jueces y empleados normalizarán el servicio de los despachos judiciales. A partir del lunes 25 de enero a las 8 de la mañana y se comprometen a compensar el tiempo durante el cual se estuvo en asambleas permanentes, una vez se haya expedido y publicado el acuerdo de aplazamiento a que se refiere el numeral primero de este comunicado. Por último, las organizaciones sindicales f i l m a n t e s se solidarizan con el Sindicato de Servidores Judiciales del Sur e instan a la Asamblea, a la Sala Administrativa, Para que a la mayor brevedad posible lleve a Sana la difícil situación por la que atraviesan los distritos judiciales que l o ingresaron a la ley 1395, dado en Bogotá hoy 22 de enero del año 2016, suscrito por María del Pilar Arango, Freddy Machado López, José Elmer Muñoz Barrera, el señor ministro de Justicia y de Derechos, Yacine Reyes Alvarado. El señor defensor del pueblo, José r m a n d o Calora y José Agustín Suárez. Ministro, ¿nos puede decir sus palabras, por favor, entonces que se levanta el cese de f i d a d e s de Bolsonaro, señor p r e s i d e n d e Yo quiero destacar que este acuerdo al que se llegó hoy、eh, fue posible gracias a la. El buen ánimo conciliatorio de o n d las partes, tanto los representantes de los funcionarios y d e l u g a d o s judiciales como los integrantes del Consejo Superior de la Judicatura, tanto el señor defensor del pueblo como yo, encontramos desde el comienzo una gran disposición de ambas partes para buscarle una solución a este、eh, cese de actividades, fundamentalmente porque todos. Todos queremos que、eh, los usuarios del servicio judicial sufran los menores、eh, problemas, los menores inconvenientes que、eh, f i j e s Gracias a ese ánimo de concertación,、eh, se llegó entonces al acuerdo de que el lunes, a partir de las 8 de la mañana, los、eh, despachos judiciales van a normalizar sus actividades. Y se va a instalar una mesa en la que se va a revisar el contenido del acuerdo que, que puso en funcionamiento las secretarías comunes. Y la idea es que, como fruto de esas conversaciones, Se llegue a una solución sobre la forma como deben estar conformadas realmente esas secretarías comunes que garanticen las expectativas tanto del Consejo de la Judicatura como de los usuarios del sistema judicial y, por supuesto, de los actores del mismo, de los servidores judiciales generales. Bien, escuché, esperemos un segundito, vamos a escuchar las intervenciones y al final les damos la palabra a todos. Doctora María e Piral, por favor. q e se r t i r a intervención. Muy buenas, muy buenos días para todos. Queremos claramente decirle al país, darle un mensaje muy positivo de, de esta actividad, de esta movilización. Logramos un buen acuerdo, un mensaje para el país de, de unidad, de mejor prestación del servicio de justicia. Ojalá este sea el inicio de todo un. Plan de concertación, de participación de los señores jueces, magistrados y empleados de la rama judicial. Estamos seguros que vienen mejores tiempos.、Eh, todos los aquí presentes y firmantes del acuerdo pusimos como objetivo principal de todo este proceso la mejor prestación del servicio, el mejor futuro para el país judicial. Estamos seguros que este es un muy buen inicio y esperamos que los señores usuarios y abogados litigantes nos disculpen, pero no teníamos otra manera de, de actuar sino en defensa de ellos y por eso terminamos con un acuerdo que les va a favorecer y que da pie para una mejoría general en la, en la Administración de Justicia y en otros temas muy puntuales que también vamos a tratar. Bien, Doctor a José Iber Muñoz es el presidente de Aso Judiciales. Muchas gracias.、Eh, el Sindicato de Jueces de Colombia, a su oficial, e s celebra digamos, la actitud que tuvo la sala y el acompañamiento del señor ministro y e l señor defensor del pueblo en, en este proceso de concertación que creo que es el que、eh, siempre ha aspirado a su oficial e s para poder sacar los grandes proyectos y las grandes expectativas que requiere la administración de justicia. Nosotros、eh, estamos realmente、eh, comprometidos con que la Administración de Justicia y la rama judicial va a salir adelante porque se tienen los instrumentos, la voluntad, se tiene la disposición de los empleados, los、eh, jueces y magistrados, seguramente, y con el concurso también con,、eh, del Gobierno Nacional en, en cabeza del seminario. Entonces, celebramos y esperamos que e l lunes. Eh, la invitación a todos es que、eh, desde el lunes estemos prestando el servicio de manera normal. Hoy seguramente vamos a, a, a dar l el informe en las diferentes sedes y, y obviamente estaremos pendientes para todo lo que nos requiera、eh, este, este gran proyecto de la concertación, que es una nueva cultura de lo que nosotros queremos hacer parte. Muchas gracias. Bien, cerramos con el doctor Freddy Machado, presidente de Asomar Judicial. Buenos días, yo quiero agradecerle al defensor del pueblo y al señor ministro de Justicia su mediación. Hay una cultura en el país antisindical y antisindicalista. Los arreglos que se hacen, este que hemos visto hoy, entre las partes, es una interlocución válida y aquí se ha dado.、Eh, creo que hemos puesto en la agenda, en la agenda de la sociedad, si son buenos o no son buenos los centros de servicios. Y el que se va a beneficiar de esto es el usuario, es el abogado. A ellos también, a los abogados, nuestra solidaridad porque han sido con nosotros, han colaborado en este proceso. Muchas gracias. Bien,、eh, doctor Jorge Armando t a l o r a defensor del pueblo. Un cordial saludo, como ya lo han dicho mis antecesores, registrar la cordialidad, el respeto, el buen ánimo que registramos con el señor ministro, tanto los representantes. La sala administrativa, como los representantes de los trabajadores, creo que aquí todos tenemos un fin común que es mejorar la prestación de un servicio público como la administración de justicia. Que las quejas que permanentemente presentan los usuarios de los despachos judiciales se reviertan con una mejor prestación de servicio, y en eso todos estamos de acuerdo. De suerte que ya lo demás está dicho, ya la puerta está leída. Muchas gracias. Bien, entonces, preguntas, por favor, de a u d o Eh, eh, para f e l i p Machado y、eh, g、eh, a n a l uno、eh, informativo. que Afuera hay mucha gente de、eh, los sindicatos que están、eh, protestando. Ellos dicen que no, están, que no están de acuerdo con este acuerdo y que ellos no lo van a reconocer. ¿Qué pasaría entonces con los que están allá afuera protestando? Cuando uno negocia, tiene que ceder y no puede ser absoluto. Esta es una negociación donde el Consejo cedió y nosotros cedimos. Los que están afuera querían una revocatoria. Hay una discusión jurídica si era válida revocatoria, suspensión o aplazamiento. Pero en el fondo, el ciudadano, el usuario y el abogado, ellos para, ese, para ellos es semántico, ellos lo que quieren es la prestación del servicio. Y lo entendimos así: hay que garantizar la prestación del servicio. Y lo que sí queríamos era una mesa donde nosotros, los empleados, Los jueces y todos, incluyendo los señores que van a ser garantes, pudiéramos participar en la elaboración de, las, de la, lo que son las secretarías comunes y si son válidas. Como nos los han permitido, ellos y todos nosotros tendrán sus delegados, podremos estar en esa discusión y hacerle un seguimiento. Nos gustaría que ustedes, los periodistas, también. Pero en el fondo, este, te repito, cuando uno negocia, tiene que ceder. Nosotros cedimos y el Consejo cedió y hemos llegado. Ahora, la discusión va a ser con nosotros, o sea, nosotros vamos a dar la discusión frente a ellos, ya es una discusión de tipo、eh, eh, de los judiciales, si hicimos bien o no hicimos bien, pero el tiempo da r á la razón, ¿qué se hizo aquí? Pero hemos hecho la discusión en las asambleas y hemos hecho la discusión en los diferentes juzgados y hemos dado la cara a esa discusión. Pero desde, desde las bases sindicales se g e a n i z a entonces que la normalidad del servicio. Claro, ya, ya, claro lo que se habla así hacia el futuro es una discusión con las bases respecto a la decisión que hemos tomado. Pero el sindicato, en su junta directiva y las seccionales que votaron en el país, junto con los otros sindicatos, hecha la evaluación de las mayorías sobre lo que se decidió estar con e s t o que fue un principio de acuerdo y hoy una realidad. Yo quiero contestarle que somos a zonar. Sí, la pregunta concreta me la r e p i t e n por favor, sí, sobre el servicio. Es que、eh, si garantizan、si si、ustedes, como fuera hay gente que, que protesta, y hace unos minutos nos me dijeron a algunos de los medios que no reconocerían este acuerdo, e e n n t o c si s garantizan、si、ustedes que van a devolver á a la normalidad el servicio de los abogados. Los tres sindicatos que estamos suscribiendo el acuerdo nos comprometimos como es nuestro deber. Legal a instruir a todas nuestras bases que debe n levantarse el cese de actividades a partir del lunes a las 8 de la mañana. Siempre en estas situaciones surgen disidencias porque este es un país democrático y, pues, no todos opinamos lo mismo, es más que lógico y normal. Esperamos que ellos les h a c e m o s un fraternal llamado para que guarden la compostura de vida. Para que entiendan las razones, para que las argumentaciones sean las que、eh, prevalezcan en estos momentos, y los, les sugeriremos y les orientaremos para aquellos que son disidentes y que no pertenecen al, como afiliados a nuestros sindicatos, porque lo que tiene que ver con los afiliados a nuestros sindicatos existe la disciplina sindical y así se hará valer. Pero quienes no pertenezcan a sus sindicatos son nuestros compañeros judiciales. Y sabemos que van a entrar en razón, esperamos que así sea. ¿Perdón? ¿Qué? ¿Qué? ¿La implementación de más empleados o empleados en los últimos e s van a seguir o más adelante? Esto, precisamente de eso se trata. Nosotros vamos a entrar en un proceso de concertación en el cual vamos a participar todos los, mediante una comisión y unos delegados. Todo el país judicial, de, hablo, quiero decir, compañeros jueces, magistrados y empleados, para, para llegar a un proceso final donde nuestras inquietudes, nuestros reparos, nuestras observaciones sean h t e n i d o en cuenta, la sala los estudie y terminemos con un, un, una buena solución. Doctora, ¿qué pasaría si después del 29 de febrero no, tienen, no han llegado a un acuerdo a sobre el nuevo modelo de atención? ¿Entra en vigencia inmediatamente、no. el acuerdo anterior? ¿o? No, no, no. Según el texto, y por eso fue la lectura que hizo el doctor Suárez, está muy claro, en el, creo que es el primer numeral, que tenemos un plazo del 29 de febrero que se puede prorrogar, que de hecho consideraremos que se va a prorrogar. Pero lo principal no es el plazo. Lo principal es que vamos a iniciar el proceso de diálogo, de concertación. Y la condición claramente está expresa, expresa, expresada allí, y es que la condición básica va a ser terminar ese proceso de concertación con unas conclusiones que se le van a trasladar a la sala administrativa. Y la sala administrativa va a tomar la decisión pertinente. Es decir, eso es muy importante esa pregunta, porque nuestros compañeros van a entender que es que el 29 de febrero, si no hay nada, o si hay una parte, o si hay muy poquito o hay mucho, esto se levanta y entonces vuelve a surgir la vigencia del acuerdo 10445. Eso no es así. El plazo es prorrogable, incluso si es antes también puede darse, pero lo importante es que vamos a terminar un proceso de concertación con unas conclusiones y se pasará a la sala administrativa. Es decir, hasta que no se expida el nuevo acuerdo por parte de la sala administrativa, este proceso está vigente. ¿Y existe un límite para prorrogar el, el aplazamiento de la, la vigente del acuerdo? No, por eso, no, no, lo, no existe. Porque es anticipable, es decir, si fuese antes, o prorrogable quiere decir que se puede ir、eh, continuando en el tiempo indefinidamente, hasta tanto se concluya el proceso. O sea, lo que queremos decirle al país es que lo importante aquí es que vamos a tener un proceso de concertación que va a ser el, el, el resultado de este acuerdo de hoy, y eso es lo que nos interesa. El plazo, les pido el gran favor que tengamos en cuenta que es subsidiario, lo principal. e s la concertación y el proceso que vamos a hacer. No sé si no está claro、sí. o lo explico de otra no, manera. Una r doctor José Agustín: ¿Qué, doctor José Agustín, en, es en cuanto a, los, a las compensaciones o los pagos de los funcionarios, eso se va a mantener n o m a l Si ustedes llegan a un acuerdo con los funcionarios、si、desde este momento, ¿por qué no trabajan hoy viernes o por qué no、ah. se normalice desde hoy viernes? ¿Qué están esperando? ¿Qué van a pasar con esos tiempos perdidos? ¿Cuándo van a normalizar? ¿Cuándo r e c i b i r los pagos? Los pues usted tiene toda la razón. Nosotros insistimos. Que d e b e r a ser a partir del día de hoy, obviamente sin la interferencia del conteo jurídico de los términos procesales, que sería n donde r a d i q u e la dificultad de que quedaría mediodía solamente de la jornada laboral. Pero sí estamos confiando en que ellos se van a trasladar, independencia hecha del término procesal, a preparar lo que deben reabrir, porque eso implica una labor de organización. Así como hubo una labor de desorganización para el cierre, ahora debe haber una organización para la apertura. Claro,、eh, no, y la otra pregunta es: ¿Ese acuerdo、eh, no creen ustedes que eso llevaba, por ejemplo, a una mejor organización de la rama judicial en cuanto a descongestión de los j u z g a d o s a evitar corrupción, sobornos? ¿Eso no era con esa intención de punto? Esa es, usted lo ha entendido muy bien: dar transparencia. Y por eso comencé la intervención diciendo: esas razones que inspiraron la norma, que no el acto administrativo de la sala administrativa, quien vino acá a cumplir esa orden legal, viene con una fuente de transparencia, de acercamiento entre el señor juez y sus partes procesales que en el sistema antiguo jamás se veían la cara, nunca se conocían. Hoy, desde la primera audiencia hasta la última de las audiencias, van a estar. Permanentemente cara a cara, los unos sabiendo pedir el reclamo de su aspiración procesal y los señores jueces sabiéndola decidir también en los estados. r Por eso es que comencé diciendo: no se puede hablar de revocatoria ni de suspensión. n a l g u n a otra pregunta? Bueno, muy bien, muchas gracias a todos, muy amables.